Tarzán y Hércules tienen la fuerza que Machotes tienen en su música. Los Machotes. Ven, ven, ven, chiquita, ven no daño, ser en cassette tu amigo. y compactos Machotes es una pasión.